que me di buen contacto se necesitan por los dos a leer contacto sur entre usted millones de latinoamericanos mejor contacto Saludos amigos de América Latina y el Caribe ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Báqueos Para presentar la emisión de Contacto Sur Correspondiente a 23 de junio del 2016 Gracias por la sintonía estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas? En Argentina se realiza hoy una jornada de movilizaciones populares a nivel nacional contra los feminicidios en, la, en el marco de la campaña Ni una menos. En Venezuela salen opositores a proyectos de explotación minera en el sur del país. Y en México y Perú se realizan elecciones este domingo. En Vamos a iniciar nuestro informativo contacto sur en Argentina, todo listo para activarse movilizaciones nacionales contra los feminicidios y contra la violencia que va dirigida a las mujeres en una campaña nacional, ni una menos. Vamos a tener detalles en vivo e indirecto con nuestro compañero Pepe Frutos del foro argentino de radios comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, se realiza hoy en Argentina una jornada nacional contra los femicidios con la consigna Ni Una Menos. Y es que hoy se cumple un año de la histórica y multitudinaria movilización que llevó por primera vez esa consigna. Para hoy están previstas marchas y actos en pueblos y ciudades de todo el país y una concentración central frente al Congreso Nacional en Buenos Aires a las 5 de la tarde. Según la organización La Casa del Encuentro, desde la marcha del 3 de junio del año pasado hubo 275 femicidios en Argentina, una cifra que muestra que el número de crímenes de mujeres se mantiene. La integrante de la Multisectorial de Mujeres de la la provincia de Jujuy, Mariana Vargas, recalcó uno de los reclamos de la jornada de hoy que se declare la emergencia en violencia de género en todo el país. Estamos en una situación que nosotros llamamos de emergencia. Ajá. Pedimos la declaración de emergencia en violencia sexual y de doméstica contra la mujer porque hoy estamos al rojo. Claro. Eh, y no, no, las medidas que se toman, se planifican, no están acordes a la situación de emergencia que planteamos. Mientras tanto, la integrante del Comité de Expertas en Violencias de la Organización de Estados Americanos, Susana Chiarotti, puso en el contexto de la actual situación socioeconómica a la situación que viven muchas mujeres, que por esa situación se les complica salir del clima de violencia. Para que las mujeres puedan salir de situaciones violentas necesitan autonomía económica. Y el problema es estamos estamos... Eh, viviendo una época donde se están precarizando los empleos, hay temor de vestidos, temor por el futuro, los sueldos han pasado a valer la mitad. estoy diciendo que las mujeres se queden en situaciones violentas, porque estoy diciendo que si no tenés para comer o para darle de comer a tus hijos, es bastante probable que aguantes a un marido violento o a una pareja violenta, ¿no? Hay una ley en Argentina que rige desde el año 2009 que garantiza protección integral para las mujeres víctimas de violencia y para sus hijos. Sin embargo, en gran parte no se aplica y los mecanismos de prevención y protección para las mujeres no se cumplen. Falta presupuesto para hacerlo, falta un cambio cultural para terminar con la cultura machista, y falta terminar con los femicidios que se repiten día a día. Hoy, en todas las calles del país, se volverá a escuchar la consigna, ni una menos. Es la información desde far con Argentina. Volvemos con ustedes a Venezuela. Vamos a Venezuela. Allí se ha activado movimientos, reacciones, y sobre todo cuestionamientos de diversos sectores a un plan, a un programa de explotación minera ubicado en el sur del país de Venezuela, denominado Arco Minero. Hay alertas que si este plan avanza, traerá graves consecuencias para la ecología y también para los pueblos indígenas. Vamos con nuestra compañera Adriana Tobar, que está en Ciudad Guayana, Estado Bolivia, con detalles de estas reacciones. Adelante, Adriana. Así es, muy buen día, saludos Javier, el proyecto del arco minero sigue ganando detractores, este jueves la Universidad Católica Andrés Bello publicó un comunicado en el que expresa su rechazo a este proyecto activista por considerar entre otras cosas que pone la crisis económica que vive el país por encima del impacto ambiental de este proyecto que involucra al 13% del territorio nacional, incluidas también áreas que están bajo protección ambiental como el caso de la Reserva Forestal y Mataca. La profesora Florencia Cordero del Centro de Investigación de la Universidad plantea que las críticas sobre el arco minero tienen que ver con las alarmas ambientales que se prenden por el aprovechamiento minero de una zona natural tan importante para el ecosistema incluso mundial a la luz también del descontrol evidente en la minería que ha caracterizado la política actual de gobierno. Parte de lo que plantean estos expertos que hicieron el comunicado es que primero es necesario sanear nuestro territorio de corrupción en las instancias reguladoras de la actividad minera, entre ellas también las Fuerzas Armadas Nacionales, para luego comenzar a hablar de un proyecto minero que se desarrolle en armonía con el medio ambiente, pues en las condiciones actuales será solo una alternativa a la crisis económica. Este manifiesto importante también contar, llega después en de las voces de líderes de más de 20 comunidades indígenas de los pueblos Yecuana, Sanema y Pemón de la Cuenca del Río Caura, quienes también emitieron un comunicado en contra del proyecto del arco minero con la consigna La vida vale más que el oro Otro decreto que arco minero entonces la esperanza que, nuestro, que el pueblo y el pueblo tiene uh, este, recibir ter territorio entonces con ese proyecto, con ese decreto se retrocede ese, esa esperanza que tenemos en el gobierno no está pensando de entre al título sino que tal con ese decreto ya con ese proyecto nuevo con nueva visión de, de del gobierno que quiere que quiere ejecutar un proyecto que tan que, que también yo creo que todo pueblo llegó a arma si si ese tipo de proyectos se ejecutara con ese decreto porque ya Ya por lo menos ya el gobierno violó eso. No consultó pues. Aquí dice en la Ley de Órganos de Pueblo Indígena para poder ejecutar y hacer un proyecto en una comuna en un territorio y primera ciudad de consulta. después puede no se puede, pero ya ya el proyecto existe. Está que eh, ya el, el gobierno está violando ese artículo. ya, ya está violado porque no consultó pues. Entonces, ¿cómo, ¿cómo queda ese decreto? ¿Cómo queda ese artículo que está aquí? es un sagrado, que, un, que orgánico, es un área orgánica de pueblos indígenas la cuenca del río Caura, donde habitan estas comunidades, incluye áreas bajo régimen de protección entre las que se cuentan el Parque Nacional Jawa Sarisariñama, la Reserva Forestal del Caura, y monumentos naturales como Ichu Guanacoco, el Cerro Guiquinima, y la zona protectora al sur del Estado Bolívar. También importante contarles que en la última semana, voceros de estas comunidades se han reunido en Caracas, con la Vicepresidencia de la República, y PDVSA, en conversaciones que según dicen hasta ahora no han calmado sus temores sobre las consecuencias negativas que tendrá para el ecosistema este proyecto del arco minero que también fue criticado por la ex ministra del ambiente Anelisa Osorio por considerarlo un ecocidio peor que el ocurrido en el lago de Maracaibo, razón por la que dice demandará al gobierno del que hasta hace poco formó parte, ayudando también a diseñar políticas ambientales osorio afirmó que el plan de la patria contempla la explotación del arco minero solo mientras exista tecnología para hacerlo sustentable y que en este momento las condiciones no están dadas para tal fin en la información que tenemos desde el sur oriente venezolano reporta adriana tobar para leer contacto durante Bueno, gracias Adriana y todo listo para las elecciones que se llevarán a cabo en México este domingo 5 de junio, al menos se van a elegir 1.365 cargos de representación popular que están en disputa, en este caso gobernaciones, alcaldías, diputados. Vamos con nuestra compañera Reina Melchor de Radio Teuxelo, tiene detalles de estas elecciones. Buenos días, América Latina. En México se realizarán elecciones en 14 estados de la República el próximo domingo 5 de junio, en donde se elegirán a gobernadores, diputados locales y presidentes municipales. Se destaca el registro de más participación de candidatos independientes que no son respaldados por ningún partido político en por lo menos 10 estados, como es el caso de Veracruz. Chihuahua, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Durango, Aguascalientes y Zacatecas. En esta elección del próximo domingo, en el caso de Aguascalientes, Tlaxcala, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo se elige tanto el gobernador del estado, la renovación de los congresos locales y ayuntamientos municipales. En el caso de Puebla, solo se elige al gobernador de ese estado. En el caso de Veracruz, se renueva el congreso y se elige al gobernador. En el caso de Baja California, ahí se elige a presidentes municipales y también a diputados. Cabe decir que en esta elección, en el caso de la Ciudad de México, se eligen 60 diputados que integrarán la Asamblea Constituyente. En estas elecciones hubo de todo guerra sucia entre los propios contendientes, regalos, manipulación para el voto o compra de votos, pero ¿qué dicen los ciudadanos al respecto? Que dicen que hay que aceptar lo que le regalen a uno, ¿verdad? Más no estar, ahora sí, comprometido, no, no dejarse vender por una bagatela de que no vale la pena. Por una casilla, pues yo me la puedo comprar. O una camisa, ¿verdad? Pero este una dispensa, que es lo que ellos dan. Pero pues hay gente que nos engañan. y pues, Ahora sí, hay que tomarlo porque eso es de nosotros, de los mismos impuestos, ¿verdad? Pero pues este hay que tomarlo. y Pero pues yo pienso que ahorita... Pues hay que ver, no hay que equivocarse, ¿no? Con los maleantes. Pues andan, este ahora sí, andan comprando la gente, con 500, que 1000, que 200, que 300. Se lo digo porque a mí me lo han apreciado, pero yo jamás le he afectado ningún dinero. Ya ven que la corrupción es tan grande en todos los partidos políticos unidos con maleanza y todo. Usted lo saben y mucha gente sabe, y mucha gente no sé si lo respeta o no lo pero todos los partidos son, por eh, Lo que espero de estas elecciones, pues no es mucho. Eh, pues hemos visto cómo los procesos electorales pasados, ya sea aquí en Veracruz o en otros estados, pues siempre se ven manipulados por intereses particulares. Entonces realmente, eh, pues esperar algo que, que se llevasen a cabo unas elecciones transparentes y pues es lo que se desearía, pero sabemos que es algo que no va a pasar. Para Contacto su reportó desde Radio Teocela, Veracruz, México, Reina Melchor. También tenemos que ya todo listo para la segunda vuelta de las elecciones en Perú. Los candidatos presidenciales por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el candidato presidencial por peruanos por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski, cerraron ya sus campañas en las últimas horas de cara a la segunda vuelta que se realizará también este 5 de junio. La candidata de Fuerza Popular cerró su campaña con un mitin en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador, en la capital, por su parte el abanderado del PPK cerró también su campaña eh, de un miting en Ciudad de Arequipa en el sur del Perú sin embargo en las últimas horas también ha habido mani fuertes manifestaciones y movilizaciones y campañas a través de las redes sociales para rechazar la posibilidad de que Keiko Fujimori llegue a la presidencia ya que representa un símbolo de gobierno autoritario y también represivo como fue el de su padre y además todo lo que se denomina autoritario una visión de economía neoliberal para el Perú Así que hay expectativas para este domingo 5 de julio también en el Perú Hasta aquí la emisión de Contacto Sur Noticias de América Latina y el Caribe Les habló Javier Barrios Para nosotros, informarle es un placer Ale, Contacto Sur En el mundo, desde nuestro mundo